grande intérprete de la música de todos los tiempos Bad Bunny hasta cual, cualquiera puede hacer música como Bad Bunny ah, bienvenido a escuchar Bad Bunny. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si tú no te preocupas a temprana edad, preocupas y ocupa temprana edad de tu hijo, vamos a tener problema con comprensión lectora para confundir las letras. No van a hablar bien. Ya, chao, no, no te quedaste en la pega ya, eh, a ver, venga a leer el contrato. No, nah, leyendo que van. ya y vamos a bailarle. Bueno, eh, pasan esas cosas, estoy ironizando, pero en el fondo tiene que ver con algo muy importante, la preocupación que los papás deberían tener y ocupación. ¿Por qué mi hijo no está hablando a la edad que corresponde? ¿Por qué no está pronunciando las letras como se debe? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando con él? Ocupate. ¿Ah? y saquemos todo un modelo de música realmente malísima del repertorio de su vida ¿no? usted haga lo que quiera pero quiero que escuche atentamente esta conversación con esta fonaudióloga que nos vino a visitar era Javiera Montenegro bienvenida Javiera, bienvenida a la radio, al micrófono, ¿cómo estás? hola a todos, muchas gracias por la invitación primero Juan Carlos y eh, saludar a todos los que no nos escuchan Y lo primero es partir eh, presentándome, mi nombre es javier Montenegro, soy egresada de la Universidad Católica y vengo a hablar un poco sobre qué es la fonaudiología y preguntarle a ustedes también qué conocen sobre eh, qué hace el fonaudiólogo, o sea, sabemos, estábamos hablando recién con Juan Carlos que está relacionado a eh, problemas de habla y eso es principalmente eh, el campo en el que nos conocen, ¿ya? Entonces... Tenemos que, eh, la gente nos pregunta, mi hijo no habla bien, no pronuncia bien, él no le entiendo algunos sonidos, no, eh, no puede decir la R, pero en eh, la fonodiólogía es mucho más que eso, si bien atendemos a eh, niños con problemas de lenguaje, el fonodiólogo es el, fonodiólogo es el profesional bien. encargado eh, de promover, prevenir, evaluar, diagnosticar y Rehabilitar eh, todos aquellos trastornos que afecten la comunicación, ya sea en el lenguaje, el habla, problemas para la alimentación, específicamente la dilución, la voz y la audición durante toda la etapa del ciclo vital. O sea, estamos hablando desde recién nacidos, incluso prematuros, hasta adultos mayores. Yeah. Dale nomás. Juan Carlos, te quería preguntar... Bueno, ¿tú me, va me va a preguntar a mí o a la gente. A, a todos, pero específicamente a ti, ya que estamos a, en esta... ¿Mm? Eh, tú me comentabas que sabías un poco sobre el área de fonodiología Pero quiero preguntarte en caso de si tú sabías que eh, dentro de la fonodiología Hay un área que es la voz Como locutor radial estás constantemente expuesto y trabajas con tu voz Quería saber si sabías que el fonodiólogo también puede ayudar en este aspecto Mira, yo soy amigo acá de Claudio Palma Claudio Palma, que hoy día está en el CDF, estuvo aquí en la radio el 2007-2008 Me dijo, chico, eh, mi, mi, mi voz bajó unos tonos, obviamente con el paso del tiempo, ¿cierto? Y un fonaudiólogo me dijo en la televisión, y me dijo, chico, un fonaudiólogo me enseñó a trabajar mi voz Efectivamente sé que hacen también ese trabajo y puede ser una, una, buen, ¿cómo se llama? una buena brecha para poder trabajar con gente periodista, locutores gente que trabaja en animaciones porque de repente hay personas que van a animar a lo bruto y se hacen pizo los sí. se la rompen si sí, yo yo estudié en la usar y cuando estábamos en, en, en todo el tema de, de guitarra clásica nos enseñan ciertas técnicas de respiración trabajar con el diafragma etcétera pero uno que yo que trabajo haciendo clases, entrevistatando gente obviamente tengo que cuidar mi garganta y mi voz si no me va a quedar sin pega Exactamente, y eh, en SAT tuviste suerte de poder eh, poder eh, haber eh, tenido algo, eh, una información, conocimiento sobre cómo cuidar tu voz, pero ¿qué pasa a nivel nacional? Sobre todo con los profesores, que son los profesionales que conocemos que más utilizan su voz junto a locutores, cantantes, actores... Un estudio eh, dice que la prevalencia de trastornos de la voz debido al uso prolongado de esta como medio eh, de trabajo, sobre todo en profesores de enseñanza básica y media, corresponde al 75%. Es decir que 75% de los profesores presenta disfonía y llega a consultar una vez que ya está incapacitado para hacer sus labores eh, laborales. Eso en parte de la voz, entonces... Eh, la fonoaudiología es mucho más que eh, problemas de habla y lenguaje de niños. Si hablamos de lenguaje en adultos, también hay muchas patologías que se asocian a ataques cerebrovasculares, como la fascia, la disártrea, la apraxia. Eh, también asociado esto a los problemas de deglución, un poco de datos ya más duros. el adulto aproximadamente un 60% presenta CVS. Y consecuencia de esto se generan problemas de habla y de lenguaje. No sé si ustedes los que lo están escuchando conocen a alguien que tenga un problema de habla o de lenguaje. Otro dato es que un 60% de aquellas personas que tienen Parkinson presentan un problema de lenguaje específicamente la disartria Mira, sí. ¿qué puede hacer la gente? Primero, eh, tiene que consultar al fonoaudiólogo para eh, trabajar algunas estrategias que permitan eh, mejorar el habla y así eh, poder intervenir y evitar problemas en la comunicación y hay que la disarte, hacer una alteración del habla eh, genera muchos problemas como el aislamiento social, las personas que tienen disarte se le entiende muy poco y empiezan a aparecer problemas porque la gente tampoco entiende lo que ellos dicen ¿Qué otra área tenemos? Eh, dentro de los niños, eh, los problemas del lenguaje son muy frecuentes. El 70% de los niños matriculados en alguna educación especial, estos son datos del Minedud, <coughs> presentan eh, dificultades en el lenguaje y la comunicación. Y como hablábamos anteriormente, Eh, tener estas dificultades, tanto en el lenguaje en habla, presenta eh, y nos indica un fracaso escolar y pueden haber muchos problemas de integración social. ¿Qué pasa ahora? Un tema súper frecuente es el uso de considerado del celular en los niños. ¿Y cómo afecta eso? Eh? Diversos estudios señalan que eh, hay un aumento de problemas de habla y de lenguaje por esta misma razón, por el uso prolongado de El celular ¿Ya? ya Se dice que Bueno, todos los niños El celular se usa más que nada Para cuidar a los niños Y que ellos no eh, No molesten O para que no estén Para entretener a niños Se le pasa el celular Ya se, Un estudio Dijo que Un niño, en promedio, pasa al menos 28 minutos frente a la tablet o el celular. Es lo bastante, que genera, ¿eh? Sí. Un 50% en retrasos del habla, o sea, los niños empiezan a hablar mucho más tarde de lo que deberían hacer. Y es un estudio comprobado, científicamente. Sí, sí. científicamente. ¿Qué pasa también? Que eh, para estimular y para desarrollar el lenguaje tenemos que... Eh, Los padres tienen que estimular a los niños y enseñarles eh, de manera como de tú a tú mediante la imitación. ¿Qué pasa con el celular? Es esta barrera que nos impide a los padres enseñarles a sus propios hijos. El niño no, eh, no se relaciona con su medio, no explora, no imagina. Se sabe que eh, los niños menores a 12 años no deberían estar en contacto con una pantalla digital. No deberían no los bebés de 0 de año no debe tener contacto alguno con el uso de las pantallas de los niños de 3 a 5 años debe ser de una hora al día y de los 6 a los 18 años se recomienda dos horas al día o sea de estos valores que yo les doy en horas ¿quién cumple realmente está estas cifras es un tema realmente interesante vamos a ir una breve pausa y estamos de regreso te parece sí Buena música de la mañana en la radio, vive, la siente, la comparte, la disfruta, la estamos con Javiera Montenegro. ¿Quién es Javiera Montenegro? Bueno, una chica interesante, fonodióloga, recién egresada, que nos viene a acompañar aquí en la radio. ¿A usted le interesa lo que está hablando ella, no? ¿Por qué no le hace algunas preguntas? Oiga, mi, mi, mi niño no habla. ¿Esa yo no habla? ¿Y por qué no habla? ¿Usted está preocupado de él? Haga a la Javiera, 22 y 7871 Buena música para ti esta hora en La mañana De la radio Después estaremos entrevistando a uno andinista Que hicieron una actividad entretenida Pregúntele a la Javiera Pregúntame Javiera pregúntame ¿Qué está pasando con los niños el día de hoy? ¿Por qué los niños no hablan? Así que las tablas hacen mal ¿Lo sabía usted o no? ¿Ah? Los niños son visuales Porque la tabla es visual Desarrolla toda la parte visual Y no la parte de la comunicación oral Mucho menos la escrita ¿No? a unha romántica e luego volvemos con Javira, te parece? Ya no importa cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendición Encontré piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti y en el Pasado es un mal sueño que acabó un incendio que en tus brazos se apagó cuando estaba a medio paso de caer mis silencios se encontraron con tu voz te seguí y reescribiste mi futuro Bueno, estamos con la Javiera. Aquí me pregunta la señora Andrea Acosio. Mi hijo tiene seis años y no habla bien. ¿Qué debo hacer? Él escucha la música del reggaetón y me doy cuenta que sus cantantes no aportan nada. ¿Cómo señora? Andrea. Andrea, hola Andrea. Eh, tu hijo no habla bien a los seis años. Sí. Algunos sonidos ya a esa edad deberían estar la mayoría de los sonidos del habla. Entonces... Eh, ¿Qué hacer? Primero Llevo. es eh, tratar de ir al fonodiólogo y consultar, pero específicamente, eh, ¿cuáles son las dificultades que, que ves en tu hijo? ¿Solo problemas de pronunciación o eh, también hay problemas de lenguaje como vocabulario reducido, eh, dificultad para organizar su ideas errores en la concordancia de género y número? Es decir, dice el niña... ¿Cuáles son ver, las dificultades específicas? ¿Ah? ¿Cuál es el ejemplo que está? Como dif eh, dificultades en conjugar eh, con concordancia de género y número. Es decir, el niña como el... Él... Ah, claro. Ya. Horrores gramaticales. errores gramaticales. Primero, eh, intentar que eh, dar un buen patrón de del habla. Es, ¿Qué quiere decir? Si el niño no habla bien, tú puedes decirle... Si hijo pedo... Tú le dices... Ah, quisiste decir el perro... Y dar bien el patrón correcto. Ya. Yeah. Oye, la música cómo afecta... al desarrollo cognitivo de los niños? El desarrollo en el área que tú estás trabajando. Bueno, la música es una herramienta importante... Porque... Eh, permite eh, y facilita... El aprendizaje. ya yeah. Se sabe que con la música... Se activan más redes neuronales y esto hace que se aprenda más rápido y de mejor manera, al ser más lúdico Entonces sabemos que hay grupos como Mazapán, Cantando Aprendo a Hablar, que utilizan el canto y la música para eh, enseñar a hablar y eh, estimular a los niños pequeños. Pues es decir, esta música que está sonando a fondo no es mucho aporte y impresiona porque todos los niños se saben al revés y al derecho estas canciones entonces primero que nos da un patrón eh, efectivamente efectivo en, en el habla sobre todo los puertorriqueños que tienen un problema con la r y nunca la, la dicen. es un problema eh, es un problema y aprovechando este espacio cómo saber si mi hijo necesita fono Ya, eso. Ya. Si tiene dificultad para organizar sus ideas No se le entiende bien lo que él quiere decir Tiene muy pocas palabras No conoce algunos significados de palabras que ya debería conocer No conjuga bien los verbos Dice no sabo, no sabo. <risa> ya. No. Dificultad para comprender algunas instrucciones O si tiene que decirle más de una vez la, las cosas que tiene que hacer En el habla, se le entiende muy poco, no dice algunos sonidos, confunda algunas letras, solo pronuncia las vocales, dice A en vez de mano. Mira. Y eh, también es que hable muy rápido o problemas de tartamudez, también es parte del Monodulogo. Mira, ¿dónde la gente te puede contactar? Pueden escribir a mi whatsapp o llamar este número. 5 6 escribir al correo electrónico jamontenegro arroba usted punto o visitar la página triple terapia fonodiológica punto por ejemplo escuchar a todos los chiles no le hace bien a un niño no. porque necesitan por un problema de algo no <ríe> El contenido que escuchan estos, eh, nuestros niños con estas canciones eh, No es el mejor patrón O sea, un niño debería se le debería leer cuentos Estimular eh, conocimiento de nuevas palabras De buenas pronunciaciones Ellos tienen una buena pronunciación ¿Ja? como ningún aporte en realidad, ¿no? Claro Eso es, ¿cierto? Que vuelva la música antigua O pueden escuchar esta música Pero sabiendo y teniendo un buen patrón Claro, y, y ahí se nos pierde el buen patrón. Claro. Ya, sigamos, por favor. ¿Quién más hace el fonoaudiólogo? Bueno, algunos diagnósticos que quizás ustedes han escuchado, como en adultos, la fascia, la apraxia, la disartrea, la disfagia, que son los problemas de la alimentación, específicamente dificultades para tragar. Disfonía, problemas en la voz o ronquiera, cambios que se eh, que producen que nuestra voz no se escucha lo suficientemente bien A veces uno se resfría y pierde la voz, pero ¿qué pasa cuando constantemente estamos roncos o nuestra voz se escucha débil? También es el área de la fonodiología ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? Hablando de la discapacidad intelectual, también es un tema súper complejo y que abordamos los fonoaudiólogos En datos, se sabe que el 22% de las personas con discapacidad presentan discapacidad intelectual, ya que sería el 12,7% de todos los habitantes del país. Algunas personas tienen sordera, dificultad auditiva, utilizando audífonos, tienen discapacidad intelectual. O presentan dificultades en el habla qué pasa con la hipoacusia? algunos muchas personas son sordas o tienen dificultades auditivas se sabe que entre 1 y dos de cada mil nacidos vivos presenta problemas de audición mira prevenir de eh, y detectar a tiempo estas alteraciones es antes de los seis meses permiten que los niños que son sordos puedan alcanzar un desarrollo normal del habla y del lenguaje a la par como un niño que no tiene estas dificultades oye, acá Larry Elboe te manda un saludo dice, que buena entrevista con la Fono ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿cuál es tu nombre? Javiera ya, ¿y dónde te puede ubicar la gente? Me pueden ubicar escribiendo al whatsapp 569 552 30 al correo jamontenegro arrobauc.cl o visitando la página web www.terapiafonodiologica.cl Los invito a visitar esas páginas y a informarse más ya. sobre la fonoaudiología La otra semana, si puedes, si tienes tiempo, ¿Tú tener tiempo ¿no? vamos a hablar de eh, tips... Para activar la lectura ¿Ya? ¿Te parece? ¿no? O cómo detectar problemas reales del lenguaje en los niños ¿Te parece? Déjale algún tip a la gente ¿no? A los niños, a la mamá yeah. Avanzando un poquito en eso Entonces, antes de despedirnos Vamos a dar algunos tips Para todos los que nos están escuchando Específicamente eh, para los niños Estimule el lenguaje y el habla A los niños, dale un buen patrón si va al supermercado aproveche de utilizar ese recurso y estimular el lenguaje, es decir, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar frutas, vamos a necesitamos manzanas, pera, plátano y así. Muchos niños eh, no conocen el concepto de frutas o si uno le pregunta no es capaz de eh, saber qué Las manzanas El plátano efectivamente eh, Pertenece a la categoría frutas En habla Si su hijo no se le entiende Corríjalo de buena manera Pero eh, no diciendo te equivocaste Sino que dando el patrón correcto Si dice O no se le entiende El auto cayó auto Usted dígale el auto se cayó Mira vamos a recogerlo El auto se Y así Present, Léale cuentos ¿Ya? antes de dormir esto facilita eh, y ayuda a que sepan cómo organizar el lenguaje cómo organizar las oraciones ¿Ya? para que puedan emplearlo de manera correcta en su día a día evite el uso de celular está comprobado que el uso de las pantallas dificulta y retrasa el desarrollo del lenguaje en los niños Dele un buen peatrón de habla. <ríe> voy a escuchar Bad Bunny, a escuchar... A Paolo Chile. pablo Chile. Paolo Chile. Ch -ch -ch Chile, mira cómo habla, habla bien, mira, de calidad, mira. Y los que ahora chicos le encanta a los Chile, ¿eh? no tienen idea lo que está, el daño que se en un plan en el punto y se aparece singapur acá can... no ah, es música de calidad pues, ah. como por 20 para puente alto por la población como ahora los chiles de gusto escuchar la católica se escucha pablo chile católica ¿no? sí, sí, se escucha, la la católica, que, católica eh, se escucha pablo chile <risa> el ritmo es muy pegajoso pero no que nosotros como adultos sabemos que quizás no es lo mejor que podemos escuchar pero qué pasa con los niños ellos no tienen He eh, definido que eso no les sirve para... Claro, ellos no tienen conciencia que, que no, no le aportan nada a su desarrollo. Pues. Nosotros sí podemos elegir, sí podemos ir a una fiesta podemos escuchar la música que nosotros queramos. <risa> ¿Y, usted, Pero... ¿Y usted la fiesta baila reggaetón? Sí, como todos los niños, las Ya. De su teléfono nuevamente porque tenemos que despeinar, ¿ya? Ya. Antes de irnos, recuerden, pueden escribir cualquier duda al teléfono 569-55230 al WhatsApp. Escribir al correo jamontenegro arroba uc.cl o visitar la página www.terapiafonoaudiologica.cl Ahí estás tú. Ahí. Yeah. Oh, yeah. byron Fire. Bayron Fire, directamente la cana, párate. <risa> Esta es la música que no hay que escuchar, por pues, niños. Ah, mambo para los presos, qué calidad. Con razón estamos todos mal en los... <risa> en los conceptos, los iconos sociales, los ejemplos de vida ¿ma? estamos todos, no estamos bien en ese sentido ¿Qué, ¿qué música le gusta distinguir a Javiera? para agradecer que hayas venido a visitarnos el día de una música, bueno, para... tirate un artista, rápidamente hip eh... a me gusta la de Nis la Rosenthal. de Nis Vosental, ya escuché más de Nis Vosental ¿con qué tema? A ver soñarnos de a dos ay, ay que lindo <risa> tan romántica Estoy muy mala ya vamos a la música nos vemos gracias por venir Javier eres muy gracias amable un aporte la el voto te, te aplaude dice que estuvo bueno tu programa Buenos días desayunar lo que quedó de